Hasta hace algunos años, el hombre que no debía nada a nadie era un virtuoso ejemplo de honestidad y vida laboriosa. Hoy es un extraterrestre. Quien no debe, no es. Debo, luego existo. Quien no es digno de crédito no merece nombre ni rostro. La tarjeta de crédito prueba el derecho a la existencia. Deudas. Eso tiene quien nada tiene. Alguna pata metida en esa trampa de tener cualquier persona país que pertenezca a este mundo. El sistema productivo, convertido en sistema financiero, multiplica a los deudores para multiplicar a los consumidores. Carlos Marx, que hace más de un siglo se la vio venir, advirtió que la tendencia a la caída de la tasa de ganancia y la tendencia a la superproducción obligaban al sistema a crecer sin límites y a extender hasta la locura el poder de los parásitos de la moderna bancocracia, a la que definió como una pandilla que no sabe nada de la producción ni tiene nada que ver con ella. La explosión del consumo en el mundo actual mete más ruido que todas las guerras y armas, más alboroto que todos los carnavales. Como dice un viejo proverbio turco, quien, debe a quien bebe a cuentas se emborracha el doble. La parranda turde y nula la mirada. Esta gran borrachera universal parece no tener límites en el tiempo ni en el espacio. Pero la cultura de consumo suena mucho, como el tambor porque está vacía, y a la hora de la verdad cuando el estrépito cesa y se acaba la fiesta, el borracho despierta, solo, acompañado por su sombra y por los platos rotos que debe pagar. La expansión de la demanda choca con las fronteras que le impone el mismo sistema que la genera. El sistema necesita mercados cada vez más abiertos y más amplios como los pulmones necesitan el agua. Y a la vez necesita que anden por los suelos Como andan los precios de las materias primas Y de la fuerza humana de trabajo Pobrezas Pobres los que dicen Pobres, lo que se dice pobres Son los que no tienen tiempo para, para perder el tiempo Pobres, lo que se dice pobres Son los que no tienen silencio y pueden comprar Pobres, lo que se dice pobres Son los que tienen piernas que se han olvidado de caminar Como alas como las alas de las gallinas que se han olvidado de volar Pobres, lo que se dice pobres, son los que consumen basura y pagan por ella como si fuese comida Pobres, lo que se dice pobres, son los que tienen el derecho de respirar mierda como si fuera aire sin pagar nada por ella Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen más libertad que la libertad de elegir entre uno y otro canal de televisión Pobres lo que se dice pobres son los que viven viven en dramas pasionales con las máquinas. Pobres lo que los que se dice lo que se dice pobres son los que son son los que son siempre muchos y están siempre solos. Pobres lo que se dice pobres son los que no saben que son pobres. Parlamentos y flamamientos parlamento y palabras llenas de palabras llenas taqueria. Taqueria. Mi pechó de candela Alma De la frida Lejana Llena Mi pechó De candela Y el pobre Como hijo De esclavo Añora Siempre Las palmes seriosos y de Guajero oh, yeah. Parlamentos inflamables, parlamentos inflamables, parlamentos inflamables. Poemas y palabras llenas de candela, llenas hasta que hiero, hasta que hiero, hasta que hiero.